Cuando recibí la herramienta de la flor de lis por inspiración, no tuve ninguna duda en mi corazón de que se trataba de una herramienta de limpieza y que era para compartirla. Pero decidí confirmarlo con mi maestro, el doctor Hijaliácala, ya que quería estar segura. Además tenía curiosidad. En otros momentos había obtenido mis propias herramientas de limpieza a través de la inspiración. Pero sabía que esta era diferente y especial. Cuando le pregunté a hija l i Akala, esta fue su respuesta. La flor de lis es un proceso de limpieza que libera las memorias de los derramamientos de sangre de la guerra constante y la esclavitud de ideas, lugares, situaciones y creencias que, a su vez, causan guerra constante. La forma de usarla es Yo pongo la flor de lis sobre la situación. Más tarde, ese mismo día, me envió otro email que decía: Nuestras mentes están en guerra constante con nosotros mismos. Sí, realmente creo que las peores guerras son las que se encuentran dentro de en nuestra cabeza. Nuestros pensamientos, esas creencias, opiniones y juicios de valor son realmente nuestros. peores enemigos. Todo lo que vemos a través de nuestras propias percepciones, aquello que decidimos creer que estaba bien o mal. Si tú estás bien, todos estarán bien. La paz comienza contigo. Por favor, no dejes que el intelecto te convenza de que es más fácil sufrir y preocuparte que repetirte mentalmente, yo pongo la flor de lis sobre la situación. Te deseo paz más allá del entendimiento.